Había convocado esta, esta rueda de prensa con, con el objetivo de eh, explicaros o daros cuenta del, del cumplimiento de un documento que para nosotros fue muy importante, que aprobamos en la Junta de Gobierno a principios del año 2012 y que llamamos, si recordáis, Nuevas Estrategias para Nuevos Tiempos. ¿no? Eh, bueno Estamos viendo un momento muy difícil, pero a principios del año 2012, eh, si recordáis el momento de incertidumbre económica era enorme. No sabíamos muy bien ninguno de los ayuntamientos con cuánto dinero íbamos a contar para hacer los presupuestos y por tanto, digamos que vivíamos ese momento de incertidumbre y de inestabilidad que no nos daba horizonte, es decir, que no nos permitía trabajar pues a, a más largo plazo precisamente por esas eh, incertidumbres, ¿no? Entonces consideramos que era un momento Eh, para dar certidumbre y para dar estabilidad. Nos pues parecía que, a mí me parece como alcalde que eso es lo más importante que se puede hacer en momentos de crisis y de dificultad, eh, que la gente confíe en sus instituciones y que un alcalde y un gobierno municipal puedan dar certidumbre y estabilidad. Y en ese contexto, precisamente, decidimos llevar a cabo este documento que llamábamos Nuevas Estrategias para los Nuevos Tiempos, que además perseguía un objetivo fundamental, añadido, que es que la ciudad no se parase, que en ese contexto de dificultad la ciudad pudiera mantener su marcha. Y bueno, yo quisiera deciros hoy que después de casi dos años de, de puesta en marcha de esas estrategias, pues nosotros nos encontramos satisfechos, muy satisfechos del grado de cumplimiento de los objetivos que nos habíamos fijado, muy, muy satisfechos. Eh, es verdad que la ciudad sigue teniendo sus problemas, esto no lo vamos a ocultar, pasa en todas partes, estamos viviendo ese momento de dificultad, el paro, la crisis económica está haciendo mucho daño y esa es una realidad con la que estamos conviviendo y que tratamos de combatir desde todas las instituciones. Pero los objetivos que nosotros nos habíamos fijado para dar esa certidumbre y estabilidad y para que la ciudad no se detuviese, nosotros entendemos que en buena medida se han cumplido y por eso rápidamente, sin querer cansaros, os lo quería comentar. cuál es eran un poco los grandes, las grandes ideas que nos habíamos fijado. En primer lugar, nosotros quisimos dar estabilidad económica y financiera al Ayuntamiento de Irún ¿no? y hacerlo además desde la posición de transparencia, máxima transparencia y honestidad, porque nos parece que hoy la política institucional lo exige más que nunca. ¿no? Y bueno, en esa línea hoy podemos decir que desde luego este es un ayuntamiento que goza de buena salud económica, que ha hecho sus deberes, Hemos generado nuestros ahorros desde la política usted de austeridad, pero buscando siempre el equilibrio en el gasto sin perjudicar los servicios públicos. nos Hemos tomado decisiones, como sumarnos a la central de contratación, por ejemplo, compartida en toda Guipúzcoa, que nos han permitido tener ahorros importantes. Y en definitiva, hemos tomado decisiones que han llevado a que nuestras cuentas públicas presenten un panorama, tanto en el año 2012 como ya en este 2013 que estamos terminando, que podemos considerar de saneado y eso me parece que es un mensaje de confianza para, para los ciudadanos de Irún. ¿no? no hemos querido olvidar precisamente dentro de esa línea de, de estabilidad que hay unas líneas rojas que nunca hemos querido que se traspasaran. ¿no? En materia de política social eh, seguimos trabajando con AES a pesar de que el gobierno vasco no aporte la financiación que le corresponde, y seguimos manteniendo nuestra política social como uno de los elementos de solidaridad importantísimos para que una ciudad se mantenga en marcha y nadie se quede atrás. Pero también nos comprometimos a aprobar ordenanzas fiscales con bonificaciones, lo hemos hecho, porque no queremos que queden fuera de los servicios públicos aquellos que tienen menos recursos económicos. Es verdad que esto no es fácil, pero que hemos hecho un enorme esfuerzo modificando las ordenanzas fiscales e incorporando bonificaciones que ayudan a los que menos tienen. Un segundo objetivo que teníamos era apoyar la economía local y el empleo, hacerlo desde nuestra posición de ayuntamiento. Y bueno, varias iniciativas que estaban contempladas entonces han salido adelante. El plan de revitalización del comercio, con un planteamiento muy distinto, de complicidad con el comercio como nunca, creo yo, hemos tenido, y con una gran iniciativa por parte de todos nuestros pequeños comerciantes. ¿no? Hemos puesto en marcha también el, el plan Irune-Quinchan de apoyo al empleo, Hemos licitado una gran, un gran volumen de obra pública, de obras medianas, pequeñas y grandes. Yo creo que somos en este momento una de las dos o tres ciudades de toda Guipúzcoa que más obra pública ha licitado. Hemos superado los 11 millones de euros y lo hemos hecho porque queremos mejorar infraestructuras locales, pero también porque queremos generar actividad y empleo en nuestro entorno. Y nos parece que con obras pequeñas, medianas y algunas más grandes, eso puede hacerse. ¿no? Eh... Fijaros, hemos puesto en marcha, como era compromiso nuestro, la ventanilla única empresarial y aquella iniciativa que tomamos ahora hace exactamente un año, pues has, uh, ha movido más de 500 consultas y en este momento eh, Irún ha creado 136 pequeñas empresas nuevas simplemente con una comunicación previa. Es decir, que le hemos facilitado la vida a 136 emprendedores o emprendedoras. ¿no? A mí me parece que eso también es muy importante para que la ciudad siga en marcha. Y luego hemos seguido dando pasos con el programa CAVICIAC de apoyo a los comerciantes, al pequeño comerciante, a los emprendedores, y con eso hemos ampliado también a zonas como la parte vieja, donde ya hay algunas iniciativas también de eh, CAVICIAC. ¿no? Tercer objetivo que nos planteábamos, todo esto hay que hacerlo en un ayuntamiento con paredes de cristal, ¿no? y yo eso lo digo, lo repito, porque me parece importantísimo. Cercanía, participación y transparencia, ¿no? Hemos querido poner en marcha algunas iniciativas nuevas, ¿eh? que yo creo que están funcionando muy bien. El alcalde en los barrios, por ejemplo, os puedo decir que hemos pasado por 12 barrios, más de 1.200 vecinos han mantenido un contacto directo personal conmigo como alcalde. Son muchísimas horas las que hemos dedicado a través de este programa a escuchar directamente a los vecinos y de ahí surgen luego muchas pequeñas actuaciones que poco a poco van dando cumplimiento precisamente a esas eh, preocupaciones e iniciativas vecinales. ¿no? Las pequeñas cosas también son importantes, no solo las obras, las pequeñas cosas son importantes y para que las pequeñas cosas se pongan en valor hay que atenderlas directamente escuchando a los ciudadanos en su propio barrio, en su propia calle, en su entorno. Y aquí bueno pues también querría poner en valor lo que va a suponer el nuevo SAC, que era un compromiso que teníamos, que se va a abrir en las próximas semanas y que va a ser un poco un emblema de ese nuevo Irún, ...en el que el servicio público quiere tener máxima calidad... ...y quiere ser muy abierto a la participación... ...y a las facilidades en los trámites... ...vamos a incorporar además mecanismos... ...que van a permitir que muchos de los trámites... ...con el Ayuntamiento y Irún... ...se hagan prácticamente de manera automática... ¿eh? ...y vamos a dedicar más tiempo... ...a atender a las peticiones que necesitan... ...pues de una atención personalizada de los vecinos... ...es decir que también en eso vamos mejorando... ...una cuarta idea que queríamos desarrollar entonces... ...y que está funcionando realmente bien es la complicidad con nuestros ciudadanos, porque una ciudad se construye como como el árbol, el roble al que se refería de Cipriano Larrañaga, ¿no? ilustre alcalde de Irún de principios del siglo 20 Buenas raíces, pero ramas abiertas al mundo. Y eso se hace precisamente mirando al pasado, sabiendo de dónde venimos, pero pensando siempre en clave de futuro. Y yo creo que esas dos cosas, con actividades como el 150 aniversario del ferrocarril o el bicentenario, por ejemplo, de la batalla de San Marcial, ...pues se van consiguiendo, es decir... ...construimos la ciudad sabiendo de dónde venimos... ...pero siempre con la cabeza puesta en el futuro... ...y en ese sentido... ...todo lo que tiene que ver con el desarrollo del espacio ferroviario... ...está ocupando y tiene que ocupar mucho de mi tiempo... ...y de nuestro tiempo... ...en los próximos tiempos, ¿no? en los próximos meses... ...y por último, para no cansaros más... ...hablábamos de una ciudad viva... ...una ciudad viva es una ciudad en la que el ayuntamiento... ...tiene iniciativa, pero también... ...donde los vecinos son cómplices del ayuntamiento... ...donde los vecinos y vecinas tienen iniciativa, y yo creo que esto en estos tiempos se está poniendo en evidencia como nunca han ido. Podemos hablar del Irún Rock de este fin de semana, de las actividades de cualquiera de las asociaciones de vecinos que han ido desarrollando este año, en las fiestas de los barrios o en otro tipo de iniciativas, podemos hablar del Irún Factory con los jóvenes creadores, podemos hablar de muchas cosas, pero todas ellas nos llevan a un punto, nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen iniciativa, y la comparten con el ayuntamiento, y eso le da vida a la ciudad, y eso hace que esta sea una ciudad con cuerpo y con alma, y a mí me parece que eso es importantísimo para salir adelante. Y todo esto, y termino ya, porque hay muchas cosas, pero bueno, las vais a ver en la nota, no se trata de que os las lea todas, porque podríamos estar aquí media hora, no no quería, no pretendía eso. Yo creo que todo esto se puede hacer gracias a los ciudadanos, yo a ellos les quiero agradecer, la desde luego, la, la actitud y la colaboración, porque todos vamos en el mismo barco, y también, ¿por qué no?, gracias a la oposición, porque... Un ayuntamiento es gobierno y el gobierno tiene que estar en su sitio y es oposición también y la oposición en el ayuntamiento de Irún yo creo que tiene una actitud colaboradora con carácter general y eso es muy bueno para Irún porque eso nos permite avanzar. Yo digo siempre que este es el Made in Irún. El Made in Irún es un gobierno que está en su sitio y una oposición que también juega su papel y colabora y que lógicamente eso sumado nos permite avanzar. ¿no? Y esto es lo que os quería contar de, de este balance, ¿no? De, los dos años. Sí. Sí, sí, sí lo que queréis eh, de, o sea, de, de todo lo que se ha logrado y lo que ya está ejecutado, que, sí. que era un plan 2012-2015 uh -huh. que Bueno, la, la verdad es que el plan el plan ...lo hemos llevado a la práctica quizá incluso antes de lo que de lo que preveíamos... ¿no? En, mu ...en muchos de esos aspectos, hay otros aspectos que todavía tienen que completarse... ...porque, por ejemplo, en materia de actuaciones, eh, como por ejemplo la, re la rehabilitación... ...de la parte vieja de Irún, es verdad que las obras están licitadas y que se van a adjudicar... ...pero bueno, hay que hacerlas, por tanto eso nos va a llevar tiempo también... ¿no? ...o sea que buena parte del tiempo que nos queda tiene que ver con la ejecución... De, de algunas de las obras que ya se han puesto en marcha igual que un plan de revitalización comercial igual que el nuevo sac igual que la nueva biblioteca son cosas que están en marcha pero que hay que rematar hay que terminar y eso ocupará buena parte de lo que nos queda de mandato pero bueno lo que sí os adelanto es que nosotros vamos a elaborar para el tiempo que nos queda de aquí a final de mandato digamos una nueva propuesta para los ciudadanos no vamos a completar este primer documento con uno Que podemos hacer por una razón muy sencilla ¿eh? porque hemos generado una estabilidad económica y financiera incluso unos remanentes positivos desde el punto de vista económico que nos van a permitir plantear algunas novedades me permitiréis que bueno hoy todavía no adelante porque estamos trabajando en ellas pero que van a suponer digamos eh, el, el documento guía de trabajo del gobierno municipal para la segunda parte del mandato hemos cumplido dos años nos cumplimos realmente en junio mayo junio pero en fin va bueno, pasado el verano ¿no? y para esta segunda parte del mandato además de terminar las cosas que y desarrollar las cosas que ya están puestas en marcha de este primer documento vamos a elaborar un nuevo guión de trabajo que nos va a llevar hasta bueno hasta mayo del 2015 con algunas nuevas iniciativas que completen estas que, que os acabamos de comentar ¿Sí? Se mencionaba, en el espacio ferroviario, eh, ¿cómo, ¿cómo está eso? Porque hace es que igual un pico que no se va a si va a pedir una reunión, creo, para... Estamos a la espera, en este tema estamos a la espera de una reunión con, con, con Madrid, con Fomento y también de algunas iniciativas pequeñas que puedan ir avanzando, pero bueno, prefiero también esperar para dar cuenta un poco de, de esas cosas en la medida en que vayan planteándose, ¿no? Sabéis que está ahora mismo, muy recientemente se ha vuelto a hablar del, del tercer hilo, de la llegada a Irún, en definitiva, bueno, todo eso está sigue sobre la mesa, afortunadamente, parece que lo que se están produciendo son retrasos, eh, o al menos así se nos anuncia, ¿no?, retrasos, pero, pero esa obra del tren de alta velocidad continúa en marcha y, por tanto, por lo que, lo que es su llegada a la ciudad, que estaba prevista para el 2016 y que ahora se retrasa, parece que al 2017, en todo caso continúa, ¿no? pero en fin, de esto si queréis hablamos en, en otro momento. Luego, había otra cosa en el documento que se refería a movilidad han dado muchos pasos en cuestión de la zona de movilidad, sí. pero otras que no sé si, si se han dado no voy a buscar ahora, pero creo que se hablaba de espacios peatonales y de nuevos eh, carriles bici. Sí, bueno, en el documento está todo esto, ¿eh? es decir, en la valoración que hemos hecho, o sea que claro me parecía que entrar sí, sí. en el detalle son son muchas cosas, pero es verdad que uno de los retos para mejorar la calidad de vida que teníamos en Irún era la puesta en marcha de lo, del plan de movilidad urbana sostenible, hemos hecho cosas, estas que dices están pendientes se van a abordar en las próximas semanas, tanto los nuevos carriles como iniciativas ligadas a la peatonalización y ejes peatonales en Irún. ¿eh? Es decir, que bueno... Como se ha dicho, bueno, pues no todo no todo está no todo está hecho, incluso lo que está en marcha pues necesita tiempo para ir asentándose y desarrollándose, ¿no? Pero bueno, yo creo que en las próximas sí, semanas. Sí, sí, Antes de que acabe el año. Verdad, de terminar. No, sí, si sí, sí, están encantados, sí, sí. es que ligado con esto de, de los carricles bici, eh, Supimos la semana pasada que el PNV había presentado una propuesta al gobierno vasco y que parecía que el sí. gobierno vasco veía con, veía con buenos ojos y lo había contrastado, decía también, con los ayuntamientos de Endaia y Onda Riva para unir ciudades y quería saber qué te parecía esa propuesta y si la veías sí. factible. Sí, bueno, realmente sí, la, la, la propuesta de... no, no la conocemos porque él todavía en el ayuntamiento de Iru no la ha planteado. no Es verdad que la ha a Onda Riva y a Endaia, pero bueno, ha elegido este camino, quizá que... Nos ha producido una cierta extrañeza, pero bueno, sin más, porque eh, lo que tenemos claro es que hay un camino institucional que nosotros ya tenemos establecido con el Gobierno vasco. O sea, puedo deciros que nosotros mantuvimos un encuentro con la directora de Medio Ambiente el día 9 de septiembre, después de varias conversaciones eh, telefónicas y de algunos correos sobre este asunto, y eh, el 9 de septiembre mantuvimos la primera reunión directora de medio ambiente, concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Irún, que es Miguel Ángel y yo mismo como alcalde y pusimos en marcha lo que va a ser una novedad que es un grupo de trabajo con, con constituido por representantes políticos y técnicos del gobierno vasco y del Ayuntamiento de Irún con la idea de abordar cuatro asuntos fundamentalmente que son los que más nos importan en relación con Playa Undi ¿eh? Eh, Playa Undi es una joya ...es un elemento muy especial, forma parte del plan especial y con Playa Undí, bueno yo creo que hay que trabajar con seriedad. ¿no? Y la seriedad la da el cauce institucional. El cauce institucional que tenemos es este grupo de trabajo en el que vamos a abordar, como os decía, cuatro temas. En primer lugar, la protección de la biodiversidad, porque realmente creemos que podemos hacer más cosas juntos, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Irún, para mejorar en ese terreno... Queremos hablar también con ellos de la convivencia con las instalaciones deportivas, porque sabéis que bueno allí hay ciudadanos y ciudadanas jóvenes de Irún que practican deporte. Tiene que convivir esas instalaciones con, con el espacio natural y eso va a ser así durante un tiempo. Además, el Gobierno vasco es consciente de ello y lo queremos hacer de la mejor manera posible, es decir, de, de mutuo acuerdo. En tercer lugar, nos parecía que Playaundi, se lo habíamos trasladado ya al Gobierno, pero en esa reunión del 9 de septiembre... El gobierno nos confirmó que efectivamente para ellos era un elemento importante también la promoción turística. Es decir, que eh, Playa Undi es un atractivo indiscutible. Hoy hay muchísima gente que se desplaza buscando espacios tan singulares y tan especiales como Playa Undi y creemos que tenemos que darle más cancha. Es decir, que Irún tiene que aprovechar mejor todavía Playa Undi para generar en imagen turística eh, ligada a los espacios sostenibles y a los espacios verdes. no Y, por último, la movilidad, que lógicamente nos parecía importante, aunque aquí os adelanto que hay que andar con mucho cuidado, porque la movilidad dentro del parque ya está fijada y es una zona de especial protección. Y, bueno, en todo caso, bueno hay que verlo con, con mucho cuidado. ¿no? Y este es el cauce. ¿eh? El cauce institucional en el que se van a tomar las decisiones es este. Eh, yo creo que un asunto, como os decía, serio, como es este, pues requiere bueno pues plantearlo seriamente. Y lo serio es hacerlo por los cauces institucionales. La consejera por una parte y yo como alcalde por otra, digamos, estamos al frente de esta de este grupo de trabajo y vamos a ir viendo cómo se avanza en él. ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente todas las propuestas que se hagan van a ser escuchadas. Yo voy a escuchar todo lo que se proponga por parte de grupos políticos en el Ayuntamiento de Irún y, y en la medida en que nos parezca interesante, pues también lo trasladaremos a ese grupo de trabajo. ¿no? Y yo creo que así han funcionado siempre las cosas ...y no hay razones para que no funcionen así... ...de manera que... ...bueno, este es, eh, esta es mi opinión... ¿no? ...sobre esto que me preguntas... ¿no? Eh, ¿Quiénes forman parte del, del Grupo de Trabajo? Bueno, te, en el Grupo de Trabajo... ...por una por parte del Ayuntamiento de Irún... ...por delegación mía estará el Concejal de Medio Ambiente... ...y por parte del Gobierno, en principio, la, la Directora... ...y luego equipos técnicos... ...porque dependiendo de los temas que se traten... ...en algún momento tendremos que hablar de deporte... ...en algún momento de biodiversidad... ...en algún momento de movilidad... ...pues el Ayuntamiento de Hirono podría incorporar a otros concejales... ...y seguramente también a equipos técnicos dependiendo de, de la materia... ¿no? ...entonces ya en esa reunión del 9 de septiembre, yo tengo las notas... ...porque yo soy muy meticuloso con estas cosas, ¿no? tomé mis notas... ...y en esa reunión del 9 de septiembre ya nos adelantó el Gobierno vasco... ...que quería que habláramos de una propuesta que tenían ellos... ...en relación con la movilidad, nosotros le dijimos que también... ...habíamos reflexionado sobre eso... Y, bueno pues imagino que, que de, de esto lógicamente también hablaremos en la primera en la primera reunión que vamos a tener en este mes de octubre no va a ser en octubre espero tener mañana una como viene la consejera mañana y el equipo te viene a, a play donde y creo que es mañana es el día mundial de las aves y van a estar aquí y entonces tendremos oportunidad de de hablar también de este asunto bueno yo estoy invitado mañana por la consejera a, supongo que lo, los medios de comunicación habrán hecho algún tipo de comunicación eh, pero mañana es el día mundial de las aves y hay un acto en playa día, bueno os llegará ahora me imagino ¿no? quiero decir que yo estoy invitado hay una rueda de prensa o sea que por tanto sin periodistas será difícil hacerla o ¿no? bueno, no hacer. <risa> así o se puede hacer Pues, y entonces bueno mañana vamos a aprovechar también ese encuentro para hablar un poco de, de esto o sea que, la verdad es que es un enfoque, eh, tengo que deciros eh, que, que llevábamos unos meses hablando con la nueva directora y es un enfoque un poco distinto el que queremos dar porque hasta ahora en Playa Undí digamos que bueno hemos trabajado pero cada uno un poco por nuestra cuenta, no gobierno vasco y ayuntamiento y la verdad es que no se puede avanzar no se puede avanzar eh, seriamente si no hay un consenso entre las partes, es decir, que sin el gobierno vasco pues pues es muy complicado avanzar en Playondi, sin el equipo de gobierno del ayuntamiento de Irún, pues también, ¿no? lógicamente. Entonces, digamos, esto es lo que nos ha llevado a sumar fuerzas y establecer un canal institucional que yo creo que va a ser mucho más eficaz para, para poner en valor Playondi, que es lo que nos importa. Entonces, bueno, hemos planteado también hacer algunas cosas en la entrada de y bueno, ya veréis que hay un programa de trabajo que yo creo que va a beneficiar a todo el mundo, a los deportistas de la zona a los amantes de la naturaleza a los que quieren moverse por el entorno bueno yo creo que ese programa de trabajo que va a ir poco a poco dándose a conocer pues pues yo creo que va a ser muy beneficioso para ello y esto es algo más paséis pues un buen día. Estamos todavía en el veranillo de San Miguel, como habéis podido comprobar. ¿no? Martín, ¿o okay? qué? Y... No, no, no. no.